Hola Fernando Calvi, ¿cómo te va? Bienvenido a Uno Contra Uno Radio, Matías Traversa te saluda, buen día. Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo anda ese ojo, viejo? Y bien, mejorando, sea lo tengo un poquito abierto, ya estoy pudiendo ver un poco con el otro ojo, así que bueno, eh, por suerte un poco mejor. Bueno, pasaron ya algunas horas, imagino que con más tranquilidad, eh, ¿qué, ¿qué pensamiento tenés, qué pudiste analizar de acuerdo a... A, bueno, a lo que viste, a lo que te tocó, a lo que te tocó vivir en el partido contra Lanús eh, el otro día y el encontronazo con el extranjero Wade. Sí, bueno, más que nada eh, quiero aclarar un poco la situación, ya que bueno, en un principio decidimos mantenernos en silencio, no, no hacer ninguna declaración hasta que se calme un poco todo, pero bueno, ahora me gustaría aclarar algunas cosas que no he leído Eh, en los medios, en, lo, en los portales de, de la liga y demás, sobre que hubo un una especie de trifulca entre Wade y yo que no existió. También dijeron que yo le di un golpe a Wade que tampoco existió. Eh, a lo que refieren es a un golpe en la mitad de la cancha, que bueno, se ve, se ve en el video, es un, es un trap en la mitad de la cancha, una presión que estábamos haciendo con Tarifeña sí. a dos metros míos. Y bueno, ni siquiera me cobraron full, este, no sé, tal vez se ve un, un exceso de, de agresividad, pero bueno, eh, es eh, yo como dije anoche, son roces de partido, esto es un deporte de contacto, eh, permanentemente nos golpeamos, nos cortamos, nos lastimamos, pero todo dentro de, de lo que es el juego, de ser un deporte de contacto. Eh, en ningún momento yo tiré ningún tipo de piña Ni lo agredí a Wey Y la el primer, primer tribuja que, que se genera en la llave Yo estoy de espalda Mirando a los árbitros que le estaban cobrando Un técnico, no sé si a Nico Romano o a Vecchio A Vecchio, es falta de Romano y técnico a Vecchio Bueno, en esa jugada eh, Yo estoy mirando al banco de suplentes mío Wey detrás mío y me, me tira un golpe Que cuando me doy vuelta Justo, bueno, estaba Tyler Phil Que me agarra, me caigo al piso Y bueno, eh, ahí quedó todo Eh, he leído que, que yo fui el que empezó la pelea, que nos hemos eh, peleado dentro de la cancha y nada que ver. Y también eh, eh, lo, los lugares... Eh los, los sitios de internet que leí también hablan que... O sea, omiten la parte de posterior a la expulsión. Dicen que después de eso fuimos expulsados los dos y bueno, y después siguen relatando el partido y están omitiendo la parte en la que los dos siendo expulsados. Güey sale de la manga del vestuario de él y me pega una piña. Ese es en eh, el momento en el que vos estás dejando el banco de suplentes de San Martín claro, y te dirigís al claro. vestuario. Yo, yo me acerco a Tarifeño y le pregunto por qué me expulsa. Porque yo no había hecho nada, me comí una piña atrás y estoy siendo expulsado y él me dijo que por eh, agresión verbal. Yo le respondí, ¿cuál eres un verbal si yo estoy de espalda? Me pega una piña, aparte vos no estabas al lado mío, vos no escuchaste si agredí o no verbal verbalmente. Que tampoco pasó, tampoco lo agredí verbalmente. Eh, bueno me tocó irme expulsado lo acepté y bueno para evitar eh, eh, el griterío de la gente los insultos y que se cambie un poco las aguas salgo mirando el piso porque la gente si vos mirás piensa que los estás desafiando uh -huh. bueno salgo mirando el piso para que baje un poco todo por eso tampoco ni siquiera veo eh, que viene voy corriendo y bueno como me estaba puteando toda la cancha tampoco escuché que me gritaban que me estaba viniendo me estaban avisando como que me puro bueno Después en el video veo que lo, lo, me doy cuenta que lo tengo ya muy encima eh, Y bueno, eh, me han dicho también, no, ni te tocó, se ve en el video Bueno, eh, tienen la foto por todos lados que ya han corrido Bueno, pero la Twitter sensación, Facebook, que, bueno, evidentemente me pegó La sensación, Fernando, es esa, que no te impacta eh, el golpe de de lleno al menos que, te, que... No, no, puede ser, sí, yo entiendo, viendo el video parece que no La prueba está que, que sí, que me impactó y mucho me impactó Este, pero bueno, eso es otra cosa, solo lo único y primero que quería aclarar es que yo no generé ninguna pelea, no hubo ninguna pelea por la cual me expulsaron, de hecho, Tarifeño mismo que fue por agresión verbal. Eh, yo no tuve ninguna pelea con Wade, lo que sí tuvimos fueron roces de partido como hubo otros. Eh, Hablaba tipo... ayer, mira, te perdóname que te interrumpa, pero sí. Nico Romano nos contaba que hubo varias situaciones de juego sin pelota. ...que se jugó muy al límite... ...¿vos lo sentiste dentro de la cancha sí, también de esa manera? Sí. sí, te lo repito... ...es un juego de contacto... Eh, hay, ...hay todo el tiempo situaciones al límite... Eh, ...yo lo dije anoche... ...todos tenemos cortes en la cara... Eh, ...yo tengo un hombro dislocado... Eh, dos dedos luxados, eh, me he roto un lamento cruzado en una jugada eh, jugando para River, y pero son todos roces eh, y cosas de un deporte de contacto. Esto no es volle y hay una red en el medio y no nos tocamos. Chocamos permanentemente contra tipo de 115, 120 kilos, eh, los bloqueos se ponen eh, levantando los codos, los rebotes vuelan brazos, eh, todo tipo de contacto hay, todo dentro de lo normal. Ahora, que un tipo salga de un vestuario corriendo, le pegue cobardemente a otro porque ni siquiera lo está mirando, me parece que no es normal, como dijo el entrenador de Lanús, que le pareció algo normal y no le parece raro. Bueno, a mí sí me parece que es raro, me parece que no es normal y me parece totalmente repudiable. La actitud de Wey y las declaraciones de impresentables de Beckett. Eh, últimas dos. Eh, coincido con respecto a las declaraciones del entrenador y lo manifestábamos ayer al aire con el gallego aquí en el programa. ¿En algún momento pensás o pensaron con la dirigencia de San Martín en hacer alguna acción judicial a partir sí. de, de lo vivido ayer? Sí. Sí, lo estamos pensando, sabemos que tenemos eh, cinco días para hacerlo y bueno, estamos evaluando a ver qué qué decisión tomamos, estando nosotros acá y es un corriente, por eso dificulta un poco la comunicación, pero bueno, sí lo estamos evaluando y bueno, vamos a ver eh, con el transcurrir del día qué decisión se toma. Y la última, eh, mandaron ayer el descargo al Tribunal de Disciplina de la Asociación de Clubes, ¿qué, sí. ¿qué tipo de sanción crees por lo que te han contado los dirigentes que te va a tocar en este, en no, este yo que ninguna Yo supongo que ninguna, porque evidentemente fui la víctima, Eh, ya nos ha pasado con Diego Siorciari que se comió una piña en Somerville eh, una piña igual que esta, a lastimar y bueno, Siorciari recibió dos fechas y Somerville una, esperemos que no yo <coughs> en ningún momento se ve que agredo a nadie porque aparte no lo he hecho entonces yo la verdad espero ninguna sanción y poder jugar hoy Fernando, te mandamos un abrazo. Seguramente hoy pueda jugar porque la sanción si se te aplica hoy a la, a la tarde cuando se comunique o después del mediodía será a partir de mañana de acuerdo al último antecedente que tiene el Tribunal de Disciplina de la Asociación de Clubes y ojalá que que bueno que no vuelva a ocurrir esto. Fue realmente un hecho lamentable. No queremos hablar del mismo, pero por otro lado no queremos hacernos los onzos y mirar hacia los costados y, y no conversar con ustedes de lo penoso que fue lo que ocurrió el otro día en la Lanús. Sí, eh, yo también repudio, no me gustó lo que pasó, creo que no tiene que volver a pasar pero bueno eh, también creo que no lo provocamos nosotros eh, ayer en la transmisión del partido también Fabián habló del papelón que de San Martín y lo, nosotros no no creo que hayamos hecho un papelón, no creo que hayamos empezado ningún tipo de pelea ni nada eh, también quería aclarar eso y bueno pero estoy de acuerdo con vos algo que no tiene que volver a pasar nunca y bueno, espero que las autoridades tomen las medidas y sanciones como tienen que estacionar y que no se repita el sí papelón que fue lo de lo digo Sergio. Te mandamos un abrazo Fernando, buen entrenamiento y nos veremos más tarde en la cancha. Dale, gracias Pablo. Fernando Calvi habló con nosotros en uno contra uno Radio.